4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Para la friolera. Para las calurosas. Para las entusiastas. Para las republicanas. Para todas las personas que nos escuchan. Las somos todas. Es que no soy nadarí. Y... Un programa hecho por mujeres. y algunos hombres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.、Eh, volvemos de la Semana Santa, las chicas y chicos de la Somos s Todas,、eh, con nuestro programa número ya 140. Aquí tengo a Valle. Hola Valle, ¿cómo estás? Bien, te vamos a decir otra cosa. <risa> Tenemos a Toñi. Hola, hola a Toñi. Hola, Hola. A Loli Cecilia también. Hola. Hola.、Loli. Y ahí en los aparatos a Sema. Hola a todas. Buenas tardes. Bueno, pues esta Semana Santa、eh, hemos descansado un poco y hemos tenido que escuchar cosas como estas.、Eh, los que ya desde niños tienen atracción hacia las parejas del mismo sexo y a veces, para comprobarlo, se corrompen y se prostituyen. O se van a cruz de hombres, os aseguro que se encuentran en el infierno. Frente a la Catedral de la Almudena y un poco antes de la misa del domingo, una treintena de personas han protagonizado esta besada santa. Protestan así contra el discurso pronunciado el pasado Viernes Santo por el obispo de Alcalá de Henares, una localidad madrileña, en contra de la homosexualidad y del aborto. Juan Antonio Rick Pla, en una homilía televisada, dijo que tanto los gays como las mujeres que abortan llevan la malicia del pecado y pueden acabar en el infierno. La Federación de Gays y Lesbianas de España le ha acusado de fomentar la homofobia. Lo que ha he hecho ha sido incitar a la homofobia y al machismo, porque la homofobia y el machismo matan, y con estas palabras ha echado gasolina. Pero las críticas también le han venido desde la propia iglesia. El cardenal arzobispo de Barcelona se ha desmarcado de esas opiniones y ha insistido en que las personas homosexuales merecen toda la dignidad y el respeto. ¿Lo habéis escuchado? t a m bien, me vi. Sí, habíamos escuchado algo, pero no así. nada sí, Yo había escuchado algo en la tele, pero vamos, no me había enterado bien. Sí, sí, he escuchado y además he escuchado también en varias emisoras,、eh, varios programas de radio, p、pues, u el s e debate que, que ha, esto ha hecho. Y... Estas declaraciones h a hecho que hubiese. Y por lo visto decían que le dijeron a Televisión Española que lo retirara y ha dicho que no, que no lo iba a retirar. Se ve que a través de internet o lo que sea, la gente lo puede escuchar, que lo retirara y lo quitara de l medio, ¿no? O lo eliminara.、Uh -huh. Pero no, sigue puesto y demás para que todo el mundo, para deleite de los oídos, <risa> todas las personas. Bueno, pues allí estaban los gays protestando y gente, y que, no era, gente que no era gay también. Y... Y me, me hizo gracia una pancarta que decía: Soy lesbiana porque me gusta y me da la gana.、Yeah. <risa> Muy bien, ponía una.、Pero、esto se nace así con eso y así y así. Ya está. Pues no merece más comentario. Vamos a hablar de cosas que ocurrieron en Écija, como、oh, la fiesta de la raíz, ¿no, Loli?、Pues、Estuvimos、sí. allí. Estuvimos un año más, la diecinueve a 9 a fiesta. De padres y madres de la raíz de esa fiesta tan entrañable que cada domingo de resurrección preparan en el parque infantil,、mmm, donde、pues、allí nos reunimos y tomamos una tapita y escuchamos música y se canta y se baila y, y, y se habla con todo el mundo. <ríe> el fin de, de esta fiesta ¿no? es un poco. Pasar un día de convivencia con distintas, distintas asociaciones y gente de todas partes, y también lo que se recauda es a beneficio de la raíz, porque ya sabemos que en este tiempo de recortes, todas las asociaciones、eh, están sufriendo una precariedad económica muy importante. ¿no? Sí. Y lo malo de estas asociaciones es que están haciendo un trabajo que le correspondía a la administración y con los recortes no van a poder prestar los servicios que vienen prestando. o, o Fíjate tú, la raíz, cuántos años lleva aquí trabajando en Écija por las personas con discapacidad. ahí. Total. Desde aquí les animamos a que sigan y que busquen recursos como sea y, y a pelear para que. Para que se puedan, sobre todo, prestar los servicios a las personas que, que tienen necesidades especiales. n ¿no? Otra noticia de esta Semana Santa, también, que también nos disgustó, fue el aumento del paro. Este mes de marzo hemos alcanzado la cifra de 5.416 personas. cincuenta cinco y más que el mes pasado, de las cuales c 46 son mujeres. No, siempre.、Hombres. La parte más débil se lleva a la peor parte, siempre.、Uh -huh. ah. Y. En Linesur, ahora mismo están en huelga los autobuses también. Digo,、sí, es、pues、lo único que yo teníamos que ir hacer. Ya, que, y nos quedamos con la gana. Que es que que a ...es q u e e s o tiene de la marinera? a ...es q u e llevan desde noviembre sin cobrar? Sí, hombre, yo Entonces, comprendo、eh, que. Las personas tienen que pagar hombre, y tienen unos gastos, tienen que comer, tienen una s necesidad. s no, ya, si lo hacen, lo hacen por, con un motivo. Pero que nosotros no sabemos nada y total, yo l l a m e al médico y ya la, la llamarán cuando tenga que ir otra vez.、Uh -huh. Las huelgas son así, siempre perjudican a alguien y nos tenemos que aguantar. No, hombre, no. Están en su derecho a reivindicar su, sus sueldos, que no tienen que pagar. Hay 90 trabajadores impagados, se extiende por 39 municipios y además de, de las condiciones económicas en que se encuentran, también reivindican. Que se mejore la flota de autobuses. Ya el Grupo Municipal de Izquierda Unida, el 23 de septiembre, hizo un ruego institucional a la Junta de Andalucía para que solucionara el problema de la empresa,、ya. tanto económico a los trabajadores como a renovar la flota de autobuses que están en unas condiciones muchos tercermundistas. Además, no a c o r d á i s a h o r a mismo porque así no hace todavía c a l o r Pero cuando llegué a l calado, como pasó hace varios años, que salieron ardiendo algunos y tuvieron los pasajeros que <ríe> salirse. Sí, o sea, que bueno, es y que... esperarse en medio camino. Sí, sí. Ahora y... sí, te, te digo que yo no sé por qué en Osuna, yo se lo dije una vez, tanto sábado, el ayuntamiento, que en Osuna, en Osuna, ¿por qué no ponen? Hay un camión、Uf. que va a las ocho para allá, o a las ocho y pico, y viene a la una, y ya no hay más. Y, y, y es un hombre que en Osuna es, vamos.、No. Pues Casi mm, mm, la mitad de la gente vamos a Osuna y no hay combinaciones ninguna. ¿eh? Mm -hmm. El que no tenga coche p u e se s v e n i g r a es una de las reivindicaciones、pues、que debían de, es que de poner. a l g o allí. que saliera uno a las nueve y viniera otro que fuera a, la, a las siete de la tarde, pero es que, es que no hay, es que a la una y a la una, a lo mejor tú llegas a las doce y no te da lugar de coger el autobús, como me pasó a mí la última vez que yo fui. El Consejo Local de las Mujeres lleva pidiendo eso también mucho tiempo, ¿verdad? Sí. No sé dónde tendremos que tocar las puertas, ¿por、no、porque no se echen、qué? cuenta. Porque... Es que, tener, que tenían que tener. Hombre, antes, cuando al principio, hace cuatro años, había alguno más, no mucho, para los estudiantes de o s u n a que están en la universidad, pero ya los quitaron, como tenían una subvención de. De la universidad, pues había algunos más, no muchos, pero ya eso lo quitaron hace sí, ya la cosa tres que va, años. Que va a archico, ¿eh? Que yo me acuerdo un día que llegué yo la primera, cuando paraba aquí en frente p e r u l a y llegó la primera, y cuando llegó, llegaron los estudiantes me dijo que para mí no había sitio. Digo, ¿qué hablas?、Eh? Yo tengo la cita a las nueve y algo. Yo soy estudiante. Y yo estoy aquí desde la primera, y a mí yo me monto. Es que esto es para los estudiantes. Digo, pues tráete el grande, e No te traigas, c h i c o Es que traía el autobús chico.、Sí. Hombre, es que, es que están muy malas condiciones. Para allá, es que eso es horroroso. Hombre, y tú, tus hijos, si están trabajando. Dios, gracias a Dios el que esté trabajando hoy. Pero que si no. Bueno, pero también es una. Un, un, un, ¿Cómo se dice? Vamos a ver, si la gasolina ha subido, ha subido de precio, utilicemos un transporte público y condiciones, condiciones. con buenos horarios、Hombre. y eso, pues vamos Hombre, a participar en ese ahorro energético, ¿no?、Hombre. Entonces es una incoherencia. ¿Se dice? Vale, sí, pues sí. Y además, que de aquí a una parte de la gente que están trabajando, la gente que van al hospital, van a la universidad estudiar, van a muchos s i i t o s Aquel día que yo digo, se, se quedaron dice... una, una pecha de personas、sí. que tenían la cita c a s i a la misma hora que yo,、uh -huh. porque no había sitio, p u e s habían traído el chico. Que t o d o m e n e c e que le den un arreglo, pero bueno. Bueno, seguiremos luchando. Eh, también esta semana、eh, se celebró, como todos los años, en Marina Leda, la Semana por la Paz de Marina Leda, con un, con un variado programa. Un programa. Muy bien, Loli, gracias.、Eh, por ejemplo, estuvo gente del pueblo, estuvieron los Puretas del Caribe, que es una chirigota, estuvieron Reincidentes, que fue mucha gente de aquí a verlos. Estuvo después Arcadio Oliveras, que tuvimos la oportunidad de verlo en Osuna hace poco en, el, en una jornada que hubo sobre、ah, no. derechos humanos. Sí, sí. Muy bien. Estuvo el Cabrero.、Uy. También. El Cabrero es padre, no, bueno, el padre será. ¿El cabrero, sí, ¿no? No, porque... cabrero de toda la vida. Sí, ya es mayor, ¿eh? Bueno, pero no es tan mayor. No, ¿eh? ahora cantas, canta, por lo menos c a n t a b a cuando yo lo veía en los festivales aquí. Estuvo José Teller. Y bueno,、mmm, el que quiera ver un vídeo que hay del Cabrero, en la página Izquierda Unida hay un documental muy interesante sobre el Cabrero. o he tenido todas las cintas del Cabrero. Muy bien. Esta Semana Santa también、eh, en la finca de Somonte. Eh, sí, siguió ocupada por un grupo de jornaleros y jornaleras del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Estuvimos allí, están ya cultivando, como todo el mundo sabe, el, el sindicato reivindica que esas tierras que son de la Junta de Andalucía, que se pretendían subastar, que pueden dar trabajo a 50 familias. Dado la, la situación de los jornaleros y jornaleras de la zona de Paradas, de p a l m a del Río, la han ocupado y lo que le piden a la Junta no es solamente que, que, le, deje, es solamente que le dejen cultivar aquellas tierras para poder vivir dignamente y crear una industria, de, una industria alimenticia. Tienen el apoyo de Lumoso. h Y ahí están luchando. Cada vez reciben más apoyos. La gente les lleva plantones, les lleva gallinas, les lleva comida, les ayudan a hacer los proyectos. Y ha venido gente de toda España a apoyarles. Sí, señor. ¿Qué más ha pasado en Semana Santa? Bueno, hay... aparte de l a p r o c e s i ó n aparte la, de l a p r o c e s i ó n Los santos se han mojado, total, ha h a i d o d i todo. No, hace falta mucha lluvia, a ver si llueve ahora. n o que...、no, digo yo en Semana Santa que perjudica、André. a la hostelería, pero André, ahora、sí. eh, debería de llover un poquito. Dice que va a llover esta、dice? semana. a ¿Eh? hmm. Podemos hablar del éxito de las exposiciones que se han hecho en el centro histórico. Una idea de Amigos de Écija de recuperar los establecimientos que estaban cerrados durante estos días. Han estado abiertos, dando oportunidad a artesanos, eh, asociaciones, eh, hermandades. hermandades, fotógrafos, pintores, pintoras. Que se han hecho las exposiciones y que bueno, pues que le ha dado un aire muy bonito al centro. Sí, la verdad. Estaba y, muy decadente. Sí, está decadente. Y esa, esos días,、pues、incluso las personas que tienen sus comercios, estos días, s p u e estaban muy contentas de que. Hiciera ese. Había una animación en el, en el centro que hacía mucho tiempo que no se veía. ¿Y ya se recogen las exposiciones? Sí, sí ya, se, ya se han recogido. Sí, sí.、Uh -huh. eh, con idea a ver qué pasa. O sea, que, que haya quedado la idea y a ver si se pueden ir haciendo otras cosas a lo largo del tiempo. Felicidades a los amigos de c i j a por, por la idea. Y a las amigas. Muy bonita. Sí, es, sí. <risa> u y b o n i t a Después también podemos hablar de la fiesta en Cañada Rosal. Una fiesta muy bonita que es la fiesta de los huevos pintados, donde pudimos ver、uh, los huevos que habían pintado con su concurso de huevos y las actividades que se, ha, que se, ha, que se llevaron a cabo durante el día del Domingo de Resurrección sí, sí. en Aire. Esta en, fiesta es c a d a es una fiesta en memoria de los colonos que llegaron a Andalucía ¿no? en la época de Pablo Lavide. Que ocuparon Cañado del Rosal, se visten de colonas y de colonos. La... Colona había Colono había menos. Había más colonas, más colonas que colona. colonos. Colonas, las、Colón. que se colaban para pa tomar el cocido gratis, ¿no? Eso no,、ah, no es un cocido, es ¿eh? un potaje, es un potaje. Este, por cierto, estaba muy bueno. Y después、eh, hacían sopapilla y chocolate.、No, no, por la tarde.、Bueno. Sí, había un ambiente estupendo, la sí, verdad sí. que sí. Muy bonito. Pues sí, eso se celebra la, todos los domingos de resurrección, siempre. Es una fiesta. Eso de pintar huevos lo hacen también en, en, toda, en Europa Central, en Rumanía, en Yugoslavia, en muchos países. He escuchado por ahí que es una fiesta、mmm, pagana de pintar huevos, para la fer, o sea, como homenaje a la fertilidad, fertilidad, fertilidad de la tierra. O sea que. Muy bien. Bueno, pues el próximo día 14 se celebra el Día de la República. e s e c e v e d r a, a, a,、no、sé a el d e r de n que su historia nos quiere ocultar. No juguéis con nuestros sentidos. 俺は私の人生を守るために、俺は私の人 a を守るために、俺は私の人生を守るために、俺は私の人生 r 守るために、俺は私の人生を守るために、俺は私の人生を守るために、俺は私の人生を守るために、俺は私の a 生を守るため Esta canción ya es tradición en la radio. La ponemos siempre y cuando se acerca el Día de la República, que la agrupación local de Izquierda Unida celebra, como todos los años, con una serie de actividades que luego diremos. Y para celebrar este día, hacer algo especial en nuestro programa, tenemos una entrevista con Rubén Pérez, que es. El coordinador local de Izquierda Unida en Vigo, en Galicia, que yo conozco personalmente y es un joven muy entusiasta y muy emprendedor, y que últimamente ha tenido muchos éxitos en, para su agrupación en Vigo. Lib re, libre, libert Lib re, libre, libertad. Libre, libre, libertad. Igualdad y solidaridad. Allá va la republicana ondeando libertad. Lib re, libre, libert Lib re, libre, libertad. Libre, libre, libertad. Igualdad y solidaridad. Allá va. La Bueno, pues como decíamos, aquí tenemos、eh, a través del teléfono al, al coordinador local de Izquierda Unida, de Izquierda Unida de Vigo,、eh, Rubén Pérez. Buenas tardes, Rubén. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. <ríe> buenas tardes.、Eh, encantada de que hayas accedido a hablar con nosotras, porque te comento. Que estamos aquí conmemorando el advenimiento de la Tercera República. Y lo vamos a celebrar en Écija con una serie de actividades. Y siempre llamamos a algún republicano o alguna republicana de pro. Tengo aquí a dos amigas que también quieren hablar contigo. Sena. Hola, ¿qué tal, hola, Rubén? Buenas tardes. Y Loli Cecilia. Hola, Hola, r u b é n ¿Qué tal? Bueno, pues lo que queríamos comentarte es que, igual que. Bueno, primeramente、mmm, me gustaría saber tu opinión sobre las elecciones andaluzas. ¿Cómo ves los resultados y cómo ves las posibles salidas? Hombre, desde. Desde Galicia, para nosotros, sobre todo teniendo en cuenta que las elecciones gallegas están a la vuelta de la esquina, pues imaginaros, esto es un, una esperanza muy, muy importante en todo el proceso de, de recuperación, no solo electoral, sino política de Izquierda Unida.、Eh, yo creo que el resultado de las negociaciones, pues, están. La, la ventaja positiva es que está opinando todas las asambleas de Izquierda Unida, está opinando quien tiene que opinar, que son los militantes y, lo, y el pueblo andaluz. ¿no? Que yo creo que el avance de esta vez es que no nos vamos a dejar llevar un poco por presiones externas o, o por intenciones de otras, de otras fuerzas y que la decisión va a ser soberana. Y, y, y yo veo muy bien a la o r g a n i z a c i ó n e en Andalucía. Los compañeros que comparto con la dirección federal del PC y, y en los órganos de Izquierda Unida en los que estoy, pues veo un. Un importante avance, sobre todo de militancia y de participación política, que es lo que interesa. n o Y que eso al final, pues obviamente, se tradujo en, en recuperación del espacio, del espacio político, n o que no solo electoral. s i e m Por r e d i g que o ejemplo, aquí en Vigo hemos obtenido en las elecciones generales d el 7%, las municipales nos faltaron 300 votos para el concejal, pero lo que más nos interesa es que estamos recuperando militancia. n o Y creo sí, que sí. en Andalucía yo las cosas las veo muy bien, independientemente de que la prensa, obviamente, está presionando para que Izquierda Unida tome una decisión que les interese, no precisamente a, a nuestras fuerzas, sino muchas veces a otras fuerzas. Sí, la verdad que nosotras también estamos muy contentas y, en definitiva, lo que tú dices, ¿no? Se hará lo que digan las bases. Y... El, hagamos lo que hagamos, nos van a criticar, que es lo que digo yo siempre. Sí, Entonces, yo también.、Eh, Pues al final que sea una decisión democrática y lo más plural posible. Bueno, pues, ¿y vosotros tenéis algunas q u é expectativas tenéis en las autonómicas de Galicia? Hombre,、eh, nosotros hemos dado un salto histórico en las últimas elecciones generales. Estamos hablando de 68.000 votos en Galicia. Y si el resultado de las generales se trasladara a las elecciones autonómicas, sería la primera vez en la historia que habría representación parlamentaria de Izquierda Unida, diputados por, sobre todo por la provincia de. De Coruña y la de Pontevedra. n o、uh -huh. En las grandes ciudades pues hemos tenido resultados, en, en Vigo el 7,2%, es un, un, un resultado histórico que no se había tenido nunca, ¿no? ni o n en la época pues más avanzada Izquierda Unida, que fueron los años 90. Pero sobre todo lo que, lo que vemos es el aumento espectacular de, de afiliación y de participación política. n o Ya somos una fuerza, sobre todo que aquí hay que contar que el nacionalismo, el Venega, pues ocupaba todo ese espacio que en el resto del Estado ocupa, ocupa Izquierda Unida. Y poco a poco, pues va, va dejándolo, porque el nacionalismo, cuando tiene que decidir entre derecha e izquierda, pues no generalmente p u、pues, e se s decanta siempre por las opciones más conservadoras, ¿no?、Uh -huh. Y es algo que le está pasando al v e n e g a que por cierto ha perdido casi el 30-40% de la militancia en Galicia con excepciones que está teniendo por, por la derecha, ¿no? s、uh -huh. hay espacio, hay espacio, pero como yo digo,、eh, hay que currarlo, hay que ir a los pueblos donde no hay organización. Hay que poner el programa Izquierda Unida en Valor, que es lo que nos diferencia del resto de organizaciones. Y en eso estamos, ¿no? Sin liberados. Galicia no tiene ni un solo liberado, ni una sola persona que se d e d i q u e a esto, sino pues, saliendo de nuestros puestos de trabajo, los hombres y mujeres de esa t organización, y hacer política, ¿no? Que es como se ha hecho toda la vida y que pienso que es, que es una manera interesante también de militar. Algo parecido pasa aquí con el partido andalucista.、Mm -hmm. Es.、Eh... ¿Se puede trasladar el caso del b e n e g a al partido andalucista? Sí, Bueno, es cierto que el b e n e g a tiene una base social de izquierdas, es sí, innegable, y、sí. que durante muchos años ha sido una fuerza. De hecho, en el Parlamento coincidimos pues, generalmente en todas las votaciones. El problema es que, que esa base social y como frente político no se definía ideológicamente, y lo que ha pasado es、pues, que cuando han tocado poder, no olvidemos que el b e n e g a ha estado en el gobierno de la Junta、eh, antes de esta legislatura. Pues no ha hecho política de izquierdas, incluso ha aumentado la contratación a dedo, que le llamamos nosotros, incluso ha tenido encontronazos con el sindicalismo nacionalista, que aquí en Galicia es mayoritario.、Uh -huh. y, y yo creo que es, la crisis está evidenciando que aquí hay que definirse ¿no? lo que decimos nosotros, que la contradicción es entre el capital y trabajo, no hay una contradicción nacional.、Eh, pensar que Cataluña está mejor gobernada porque gobiernan. Fuerzas catalanistas, pues solo hay que ver los recortes sociales que están haciendo para darse cuenta que al final lo que importa es lo que hemos utilizado nosotros en campaña. Estamos más cerca de un trabajador de EFISA que del señor Amancio Ortega, por muy gallego que sea, ¿no? el dueño de Sara. Y ese es un poco el criterio que nosotros queremos, queremos trasladar.、Uh -huh. Pues、eh, enhorabuena por la parte que te toca, porque yo sé que estás haciendo tú y el grupo de Izquierda u n i d a en Vigo un gran trabajo, me consta. Estamos ahí a los pocos y con mucho bloqueo absoluto de los medios de comunicación, que ya,、bueno, ya lo tenemos como, como, como muros infranqueables, pero sobre todo pues, utilizando pues, los medios de comunicación alternativos, como podemos h e r nosotros, y sobre todo la, las redes sociales, que cada vez funcionan más en la política de izquierda unida. Sí, sí, aquí nos pasa lo mismo, también no, nos ningunean bastante, ¿sabes? Pero sí, bueno. Sí, nosotros ya sabemos por, por los propios periodistas, porque. No se puede evitar que los periodistas tengan una situación laboral muy fastidiada, pues que a veces nos digan lo que está pasando, ¿no? Y, y los propios periodistas nos dicen que hay órdenes muy específicas de los medios de comunicación de no, de no dar c u e d a s ¿no? Hay que rellenar. Bueno,、eh, Rubén, nosotros aquí vamos a celebrar el, el aniversario de la Segunda República.、Eh, ¿Cómo están las cosas por ahí? ¿También vais a, sí, sí, sí. A, tenéis actividades? Nosotros, bueno, Vigo es una ciudad histórica porque bueno, la República en Galicia, la vindicación republicana, es algo que hemos llevado casi en solitario los hombres y mujeres de Izquierda Unida. Eh, ¿Por qué? Porque aquí el nacionalismo、eh, fue siempre muy hostil a la bandera republicana y al concepto de república, porque ellos decían que, que la república, la segunda república, había sido una república española y que por mucho criterio progresista que tuviera no dejaba de ser un modelo de Estado centralista, ¿no? Algo que nosotros hemos siempre combatido porque el valor republicano, precisamente, pues lo que decía era el derecho a determinación de las naciones y que los pueblos pudieran decidir su soberanía, ¿no? A pesar de eso, en estos años hemos mantenido una asociación aquí en Vigo que se llama Ciudadanos por República, Asamblea Republicana de Vigo, y que, y que lleva n muchos años organizando la única manifestación republicana que se hace en Galicia.、Eh, se hace todos los años, el 14 de abril, y congrega muchísima gente. El año pasado ha sido impresionante porque hemos ocupado la principal calle p e Atonal de aquí, la ciudad de Vigo. Pues e llena de gente. ¿no? La calle del sí, Príncipe. Sí, exacto. p、pues, u Este e año se vuelve a realizar la, la manifestación, una manifestación muy plural y que cada vez participa gente ...pues de todos los colores políticos y de los movimientos sociales. Este año parece ser que también la gente del 15M se va a sumar ...se sumar va a sumar también a la, a la movilización. Y luego, pues a lo largo del año, la Asamblea Republicana ...pues tiene una serie de actividades que, que cada año cuentan con más gente. Este año hemos intentado hasta el último momento traer a Julianguita. Pero bueno, Julio también es una persona muy, muy ocupada y, y hemos traído a, a Willy Toledo a presentar el libro. En, ha estado Carlos Berzosa también, el rector de la, de la Autónoma de m a d r i d Y la verdad que d i g o es un, un ejemplo de ciudad, de indicación republicana, incluso en los tiempos que, que la bandera republicana、pues、no, no estaba tan extendida. Y el 14 por la mañana pues, haremos esta, esa movilización que, que siempre ha sido una movilización muy, muy importante aquí en Galicia. ¿Tú crees, Rubén, que la República está más cerca que nunca, la tercera? Hombre, yo, no, yo creo que los borbones nos, nos lo están poniendo muy fácil. Cada día sale una noticia más, más espantajosa y yo creo que, que n o lo están poniendo muy fácil. ¿no? Decía un compañero en el Comité General del PC que había que dar las gracias a Udangarín porque nos está poniendo la República muy, muy cerca. ¿no? Eh, eh, el tema es que, que tenemos mucho que debatir、eh, qué modelo de República, porque la República. Pues obviamente no va a ser solo la sustitución de, lo, de, de la monarquía por, por un primer ministro, sino que tendremos que plantear el modelo. ¿no? Y yo creo que ahí hay debates muy interesantes, que ¿no? sobre todo aquí en Galicia estamos teniendo con el nacionalismo y con gente que viene de, de ese ámbito, porque, porque、pues、pensamos que la República también tiene que ser una República social. ¿no? Que yo creo que cada vez. El otro día,、pues, Melenchón, el candidato del CES de la izquierda, hizo un m i t i n g impresionante en Toulouse, donde hay mucha presencia española. Y él saludó a la República Española. Es la primera vez que un dirigente de la izquierda francesa reconoce la aportación republicana en Francia. Y él habla, él habla en todos sus mítines de, de la República Social, ¿no? el concepto republicano en Francia muy ligado a los derechos de los trabajadores y, y los derechos de las mujeres, ¿no? que también es una parte importante de, la, de las litigaciones que tenemos que meter en el pensamiento republicano.、Mm -hmm. Eh, Rubén, soy Sena. ¿Qué tal?、Hola. ¿Cómo estás? <ríe> Oye, te estaba escuchando muy atentamente porque la verdad es que estabas diciendo cosas、eh, que yo comparto、eh, totalmente. Y bueno, me estaba recordando también mucho, yo soy Navarra. Entonces me recuerda mucho también un poco la situación de Izquierda Unida en, en Navarra, en el País Vasco, en fin, por lo que me, me vas contando, ¿no?、Eh, verdaderamente ha subido bastante. En Navarra también ha subido Izquierda Unida, está empezando a. A, a, fin, a tener una, una presencia importante en todas las regiones, incluso en, en todas las comunidades, incluso en comunidades que han sido tradicionalmente nacionalistas y tal, que, que, que siga estando ahí, que me parece estupendo que además las relaciones van mejorando día a día. Y, y, bueno, y esto, tú crees que hemos abierto un poco los ojos hacia el mundo, que nos hemos abierto, que hemos visto que la situación es mucho más parecida en todos los sitios,、eh, en todas las comunidades, en todo el mundo, digamos, y que todo se puede arreglar desde unos principios, desde una base, o por lo menos empezar a arreglarse desde, desde ahí, desde unos principios comunes.、Eh, la gente que, que está votando Izquierda Unida creo que tiene, un, Bueno, creo no. Tiene unas, unos principios que son importantísimos y que son comunes ¿no? en todos los sitios.、Eh, la gente joven, ¿cómo ves por ahí la gente más joven? La gente que empieza a votar ahora o que lleva votando unas elecciones o que no ha votado. Como ha, hay mucha gente que no ha votado y que ahora ha empezado a votar a Izquierda Unida. ¿Cómo ves tú ese panorama ¿no? por ahí? Los jóvenes. Pues digamos, el, el, el caldo principal por donde el nacionalismo s a c a b a sus votos. ¿no? Yo, en mi época universitaria, lo, lo, lo anecdótico era la gente que militábamos en el Partido Comunista en Estirado Unido. La mayor parte de los jóvenes、eh, pues、en, el, en la universidad simpatizaban con el nacionalismo. ¿no? Eh, el nacionalismo tuvo organizaciones juveniles muy importantes,、eh, estudiantiles, organizaciones de mujeres, organizaciones de, de jóvenes.、Eh, ¿Qué ha pasado? Pues que ha venido una crisis capitalista.、Eh, se nos ha caído el modelo de Estado. d i g a m o s de, de esa pequeña clase media o de esa pequeña burguesía que era capaz de, de mantenerse. Entonces,、eh, yo siempre pongo un ejemplo. El v e n e g a tiene、eh, un principal partido del v e n e r a r la Unión d e Pueblo Galego, es un partido que se reclama como comunista. Bueno, se reclaman ellos, nosotros tenemos esas divergencias con ellos. Ellos en su último congreso, que se celebró pues, a principios del de, de, de, de, 2002, Su documento decía que la principal contradicción en la que se encontraba el hombre hoy en día era la contradicción nacional entre naciones explotadas y n a c i o n e s explotadoras. ¿no? Hoy en día, definir eso, cuando lo que estamos viendo es que la principal contradicción, pues lo que decimos siempre, la contradicción capital-trabajo, de cómo e s t á producido en el Estado español la acumulación de capital en unas pocas manos, el discurso nacionalista a los jóvenes ya no lo cala. No lo cala porque no entienden que sea prioritario temas como el idioma o temas como la cultura antes que temas tan concretos como los derechos laborales, los derechos sociales o el mismo el derecho a la asistencia laboral, ¿no? que es algo que nosotros pensamos que está pasando en Galicia. Miles de jóvenes otra vez emigran.、En、los gallegos hemos emigrado siempre, pero nunca tan jóvenes y nunca tan preparados. Es un hecho histórico en la emigración gallega que sea gente tan joven y con una preparación universitaria a la que emigra. Y nosotros pensamos que en ese discurso, Izquierda Unida, pues, hemos puesto encima de la mesa. Que hoy en día, con esta crisis, la, la principal reacción que pueden hacer los jóvenes es lo que ha sido, que ha sido históricamente, reivindicar ¿no? derechos desde el punto de vista de la izquierda. Yo creo que también Izquierda Unida r e c u p e r ó un discurso que había perdido en, en la década del 2000. Yo creo que eso,、eh, somos todos conscientes de que Izquierda Unida relajó mucho el discurso político y obviamente también las prácticas. Pensábamos que con las instituciones no llegaba y, y yo creo que ha habido una apuesta, yo creo que e s una apuesta. a a n d La u z la convocatoria social que ha defendido Centella y que han defendido muchos compañeros ahí en Andalucía ha sido un acierto, porque la convocatoria social nos ha puesto otra vez en la calle y nos ha obligado a, a también a recibir broncas de la gente, n o de decir, oye, esto lo sabéis hecho mal y nosotros hemos hecho muchas cosas mal, porque si no nos explica que hayamos perdido fuerzas tan fuertes en los parlamentos. n o Y aquí los jóvenes están en esa, en esa tesitura. n o Eh, la mayor parte de los militantes nuevos de esta organización es gente con, con mucha preparación y con situaciones laborales muy precarias, ¿no? lo, que, lo cual nos tiene que dar un poco el ejemplo de lo que está pasando en Izquierda Unida. ¿no? Yo creo que Izquierda Unida durante muchos años pues, era una fuerza pues, que se nutría mucho de los funcionarios, de, de, de, no, no de la gente de, la, digamos, de los espectros laborales. Yo creo que empieza a volver otra vez. a Tener esa militancia muy identificada con, con el mundo del trabajo, por lo menos aquí lo, lo detectamos en Galicia. Y, y los jóvenes p、pues, u empiezan. s e El 15M también ha actuado.、Eh, en un principio, el 15M parecía un movimiento que nosotros no, no, no teníamos nada que ver porque era un movimiento político, pero en la coincidencia programática, la misma gente del 15M p、pues, se ha dado cuenta que, que la coincidencia programática y la coincidencia de principios es lo que, no, lo que nos ayuda. ¿no? Y, y aquí la costaba un poco pues, en, ese, en ese ámbito. ¿no? Es cierto también. Que en Galicia tenemos un problema serio con, con el tema de la dispersión geográfica.、Eh, tener hoy en día dos o tres, pues creo que tenemos tres mil,、eh, en, tres mil núcleos de p r o b a c i ó n en Galicia. n o Y eso es muy difícil porque a lo mejor hay núcleos de p r o b a c i ó n donde solo tenemos dos o tres afiliados jóvenes y ahí hacer política es muy, muy difícil, pero, pero avanza, avanza la cosa y las redes sociales, que son algo que mientras no puedan controlar, pues somos capaces de, de, de utilizar políticamente. Hola Rubén, yo soy Loli, Cecilia.、Hola. Bueno, resulta que soy catalana, o sea que has visto qué mesa más diversa y además nos encanta la pluralidad de las comunidades en Ecija. Bueno, yo te estoy escuchando y lo que yo quería aportar、uh, que sí, que es verdad que Izquierda Unida pues, tiene que hacer un trabajo en la calle. Que es muy importante, eso es una de las cosas que nosotras desde aquí, nuestro pequeño hacer diario, pues vemos la necesidad de, de potenciarlo y que es verdad que, como tú has dicho, que Izquierda Unida se, se apartó, se quedó en los estamentos ahí altos y eso, y que ahora está bajando y se está dando el resultado. Y otra cosa, claro, Cataluña. Cataluña, como todas las comunidades, me parece que lo que se quiere es la independencia económica para poder、eh, organizar su dinerillo. ¿No te parece?、Eh, yo, yo creo que ahí. <risa> yo a lo mejor soy muy, muy teoricista, pero marxismo clásico.、Eh, aquí es una sustitución de una burguesía por otra. Aquí en Galicia lo, lo estamos viviendo en los últimos años. Ha aparecido de repente un sector empresarial gallego que no existía, no existió nunca, es cierto, que siempre fuimos muy, muy subsidiarios. Y lo que están intentando es、eh, pues、eliminar un poco la, la presencia del, del, del empresariado foráneo por el autóctono. Y yo pongo un ejemplo, y aparte fue un ejemplo promovido por el propio Benegá. El Benegá promovió aquí un concurso eólico, Galicia es una potencia de energía eólica importante, en el que participaban muchas empresas gallegas contra las empresas pues, que podían ser Endesa o las empresas que venían, que venían como llaman ellos, de fuera. n o Eh, la realidad es que el concursoólico、pues, se ha descubierto que había、eh, pues, la operación campeón y un montón de temas de, de, de corrupción, con lo cual yo digo, pues, oye,、eh, pensar que un empresario de aquí trata mejor a sus trabajadores que un empresario de fuera simplemente por el hecho de dónde nace y no de, de, digamos, de la ascripción social en la que se mueve, pues ha sido un error. También es cierto que, que en Galicia la pluralidad es mucho más difícil porque en el Parlamento catalán y el vasco. Eh, pues ese límite del 3% permite la presencia de más fuerzas en el Parlamento y los debates son mucho más plurales. Pero es que aquí en Galicia el señor Fraga y Ibarne puso el top e、eh, para poder entrar en un Parlamento en el 5%, con lo cual、eh, a las fuerzas políticas les es más difícil entrar en el Parlamento. Y, y el nacionalismo y el PSOE, cuando han gobernado conjuntamente, no han querido volver a bajar ese techo del 3%. ¿no? El nacionalismo se discute, yo no creo que esté cura viajando, el nacionalismo se discute con él. Y se le pone delante la, lo que está pasando en el país. Y se le pone delante que, ¿cómo puede decir que, que un trabajador extremeño es hostil y, y el señor, pues la Confederación de Empresarios de Galicia, que s o n empresario s gallego, s muy bien posicionado socialmente, ...pues no, no te quita derecho. s Nosotros pensamos que, que ese discurso se va, se va venciendo poco a poco, ¿no? con toda la pluralidad posible, porque es cierto que el nacionalismo ...pues no es una cosa monolítica. ¿no? Nosotros, en Galicia, curiosamente, Encontramos más puntos ideológicos con el independentismo porque lo t i e n e más claro, es decir, ellos no quieren pertenecer a España, entonces、eh, su discurso es:、eh, nosotros no queremos nada de España, nos separamos y tal.、Eh, nos preocupa más ese otro nacionalismo, estilo Ciru, que se quiere montar en Galicia, que lo que quiere es pactar con el gobierno central para conseguir determinadas cosas que a lo mejor afectan al resto de, de comunidades, n o como en su día hizo Ciru pactando el medicamentazo que aplicaba en toda España, menos en Cataluña. n o Ese tipo de nacionalismo que hoy en día representa el Benegas sí que nos preocupa más, porque es un nacionalismo que nosotros pensamos que puede en algún momento pactar con los gobiernos centrales, pues,、eh, pérdida de derechos. ¿no? Está pasando hoy en día con el PNV, con ayer esa、eh, posición por t o n o s en el tema de la reforma laboral, presentando solo posiciones,、eh, enmiendas parciales, y así s a creo que, que va por esa, por esa vía. Y hablando de reforma laboral, Rubén. ¿Cómo fue la jornada del día 29 en Vigo? En Vigo ha sido la ciudad, creo que jun, junto a Navarra, viendo los datos,、eh, Navarra y Galicia fueron, la, y el País Vasco fueron las tres comunidades con mayor participación. Pero es que en Vigo、eh, pues o sea, ha sido histórico. Es la primera vez que ha parado la Citroën, la, la planta de, de la PSA, sin necesidad de que los piquetes autuáramos. Es decir, los propios trabajadores, a pesar de que ahí el sindicato mayoritario es un sindicato amarillo creado por la empresa, Pues han sido los propios trabajadores que mayoritariamente han decidido no ir a trabajar en una fábrica de automoción. Estamos hablando de un sector que está muy, muy ahora en, en problemas con temas, con temas de producción. n o Y ha sido histórico. o sea, No recuerdo. Las, yo también soy relativamente joven en esto y solo he estado en tres huelgas generales, una de ellas solo de un vito gallego que, que, que, que hicieron los sindicatos aquí en Galicia. Y, y ha sido histórico. Yo no recuerdo. Eh, pues digamos que los piquetes no tuviéramos que emplearnos tanto en, en cerrar empresas y fábricas, no, no, es que ya estaban cerradas de por sí, ¿no? Ha habido un, una respuesta importantísima de los trabajadores. La, lo que no nos gustó tanto es que no hubo unidad sindical. Frente aquí, pues los, los sindicatos, los tres sindicatos mayoritarios se reparten el treinta y pico por ciento cada uno, ¿no? Comisiones UGT. Y siga, pues no han sido capaces de hacer una manifestación unitaria ni siquiera de coordinar los piquetes. No Creemos que eso es un problema serio. Que si no, no empezamos a asumir que, independientemente de la que las estrategias sindicales, podamos diverger, q u e v a y a m o s juntos una movilización, va a ser, va a ser muy difícil ganarlo.、Eh, volviendo un poquito a la República, ¿qué me dices de este recorte tan, tan estupendo que le han hecho a, a la monarquía de un 2%? Teniendo en cuenta que. Yo, yo soy... Yo creo que la, la República vendrá s、sí、i que los republicanos movamos un dedo. Es decir, están decir, e s apareciendo tantas, tantas cosas que yo creo que ponen a, a la República como alternativa creíble que, que hoy en día, pues incluso yo creo que la monarquía está intentando actuar de manera publicitaria para, para intentar、eh, pues, subvertir un poco el, el avance republicano. Eh, no solo eso, es que se ha hecho una batalla brutal y yo creo que ahí ha habido un error también de, de una parte importante del 15M, nosotros lo hemos dicho así, contra las organizaciones sindicales. A las organizaciones sindicales se le ha metido un buen hachazo. ¿Qué e significa? Pues que va a haber menos abogados laboralistas, que va a haber menos trabajadores sociales, que va a haber menos capacidad de montar comités y de reivindicar derechos a las empresas. Porque la gente demandaba un recorte contra los sindicatos que se d i v í a n del gobierno. Bueno, pues yo me gustaría que toda esa gente que, que protestaba por lo que recibían los sindicatos, que eran 16 millones de euros, o sea, una parte pequeñísima de un presupuesto, pues que también se pongan un poco ahora indignados por, el, por ese 2% solo que se le paga de menos a la monarquía, ¿no? una cosa que es. Completamente, completamente denunciable, por no hablar ya de la Iglesia Católica y los toros. Ya sé que todo el tema de los toros ahí se ve de otra manera. Porque no, no. No. <risa> no, no, no, bueno, no, no eh, para, eh, para nada. Son p a d u r n a Nosotros aquí con las, con las vacas y los toros tenemos una, una relación muy, muy, muy íntima, como digo yo, son muchos años viéndolos en los prados como. Y, y sí que es cierto, pues que son agravios comparativos muy, muy importantes. Sí, yo, yo soy de Pamplona y los he visto por la calle esta feta. m b i é n es q u A mí es que、no、me, me, me parece una barbaridad. Pero bueno, cada uno, ¿verdad? Pero a mí me parece una barbaridad y lucharé para que se frene sí, con todo eso. Es un coste que tiene efectos de, de presupuesto: s 790、sí. millones de euros. Es, es bastante importante. Exactamente. Bueno, Rubén. Te vamos a dejar porque ya sabes cómo son estas cosas de los programas de radio. Y yo tengo una facilidad para enrollarme muy muy grande. No, que va, estamos encantadas de, de escucharte y espero que no sea la última vez. Pues muchas gracias a vosotros. Que Saludos por ahí y salud, y República. Y, Exacto, Salud, y República. Y, y enhorabuena por tu trabajo. Muy bien, pues también a vosotros. Rubén, ha sido un placer escucharte y, y buen día o buena tarde. Bueno, bueno. bueno, Rubén, igualmente, un placer. Un saludo. Hasta luego. Ya. Todos están los libros, todos están los libros. ¿Habéis leído mucho estas vacaciones? Algo, algo se ha leído. ¿Qué has leído, Toñe? Pues no me acuerdo del título. o a l o Algo así como las cenizas están encima de las chimeneas o algo así, me parece que era. Novela no, negra. No. No. No. Está muy. Está bien. Está bien. Ahora, estoy, ahora el que estoy leyendo ahora me gusta más. Además, está, estoy en La República. Sí, contando、vale. el momento de la época de la República, porque ya me parece que lo hemos comentado aquí ya varias veces.、Eh, otra vez lo hemos comentado el libro ese, Dime quién soy. Es、eh, un libro bastante gordo que tiene mil y algo, mil ciento y pico páginas, pero está muy bien. Está contando la historia de la i n v e s t i g a n d o su bisnieto. De una mujer que vivió en la época de la República y entonces cuentan todos los antecedentes que rodearon en ese momento histórico a, a la familia, lo, la época, y está muy bien, es muy ameno, a pesar de tú lo ves te echa para atrás por lo gordo que es, pero está muy bien, es muy ameno. ¿De ...se lee... e quién es? ¿Sabes? ¿Justa Navarro? Julia Navarro. Julia Julia, Julia Navarro. Sí. Bueno, pues repítelo y ya damos. Dime, dime quién soy. Yo no sabía quién era. <ríe> voy a leer. Y por、no、eso、sabe. digo: voy a leer el libro este, Dime quién soy, de Julián Navarro. Muy bien, no se asustes cuando lo vean tan gordo, pero es muy interesante, muy ameno. te da, Yo llevo poquito, pero te da un contraste y una visión de aquella época estupendamente.、Uh -huh. Y como una mujer en aquella época era posible que se r e v e l a r a yo creo que, que eso se nace o es innato en las personas, porque yo pienso cuando yo era pequeña también y yo me r e v e l a b a contra ciertas cosas.、Mm -hmm. Soy una rebelde. Porque、y、el mundo ya h a hecho así. Eso, y esta mujer es igual: se revela contra las costumbres, contra la sociedad. Contra todas las normas que había establecidas y. Muy bien, muy bien. ¿Y en aquellos tiempos no se podía hablar tan. Hombre ni. Hombre, en esos tiempos no se podía hablar tanto. ¿Y cine habéis visto? No. No. Oye, pues yo. yo ¿Por qué? Para ver películas de s a n t o y esas no, cosas. No, yo en la tele no... vi anocheo,、no. nada más. Muy bonita. ¿Cuál? De Rojuso. De r o j u s o El、eh, r o j u s o e Es que no lo sé decir bien. Y la que traemos en a n e l a Chani. ¿Cómo se llama? ¿Posesión o algo así? Uy, sí, es antigua, muy bonita q u í Yo también vi una muy antigua, un antigua. clásico de、uh -huh. del cine que, que se hizo en 1951, nada menos. s c u o Vadis! Ah, Anda, sí,、uh -huh. nosotros hemos visto c u o Vadis. Y la otra es... también, la El cielo、sí, campeado, en, en Semana、ben、Santa,、ben、echaron,、ben、creo que ha sido en Semana Santa,、ben、...un día... que yo al final me quedé durmiendo, pero me gustó que no la había visto. Yo creo que la echaron el año pasado, la echaron y este año la han vuelto a echar. Y entonces me picaba la curiosidad esta de la mujer papa.、Ah, ¿La papisa, Juana? Juana no, es de una mujer que, que quiere, e q u es una familia, viven n en u como en una aldea. Y entonces los hijos mayores, los primogénitos, todos iban para c u r a Pero el mayor、eh, y a las niñas no le s enseñan a leer ni nada, le enseñan a, a curar con, con plantas y a las labores de la casa, ya está. Y entonces esta niña, desde pequeña, desde que tenía c i n c o o seis años, quiere aprender. Entonces este hermano, a escondidas de su padre, la enseña a leer, la enseña a leer. Se muere, cae una enfermedad y se muere el hermano mayor. Entonces, el padre viene un e n v i a d o del obispo y el padre <ríe>、eh, quiere que se vaya el otro hijo. Y entonces、eh, no sabe apenas leer. Y cuando descubre la otra, la niña empieza a leer dice: No, yo me quiero llevar a esta. Y no, y el padre le. Bueno, que es un maltratador tanto para la mujer como para la hija. Pero ella al final consigue ser el papa. Será mamá. Papa. papa, papa, papa. Se tiene que cortar、sí. el pelo, disfrazarse de hombre para、ah. entrar en todo eso.、Sí. Bueno, pues yo recomiendo que vea la gente c u o b a d i s porque es un clásico y hay un. ¿Sabéis de qué va, no? Nerón,、eh, está loco como una cabra, lo, lo interpreta un magnífico Peter Ustinov. Y es el mejor papel de la película, que aspiró a 8 Oscar, aunque no se los dieron. Y es, es un amante de, los, de las artes, es malísimo, pero bueno, él. Le m e t e fuego a Roma. Y... Le mete fuego a Roma porque le decían que, que tenía que hacer algo muy importante para que le inspirara, y entonces no tuvo más que meterle fuego a Roma. Y mató, la madre, la... y mató primero a la madre de Alamue、sí. y todo. Le echó la culpa a los cristianos.、Sí. Y hay una cristiana que es también una magnífica, Deborah Kerr,、sí. que se enamora de un, de un general. De, la, de un general romano que, sea, que es Robert, Tyler, sí, Robert Taylor, que la mira así con unas miradas. Son un guapísimos <risa> los dos. d o e está la hija n todos los años, y, y nosotros la tenemos. Bueno, yo, mi, mi hija que compró, bueno, le costó 50.000 pesetas, me p a r e a mí que fue. De todas las películas antiguas que tú veas, las tiene ella. Y entonces, pues, es la historia de amor entre Robert Taylor y Deborah Kerr. Y la historia de cómo le echan la culpa a los cristianos,、eh, los mandan a los leones, lo, bueno, y al final, pues triunfa el amor, el amor. ¿no? Y, y Nerón se suicida. Petronio, que es el asesor de Nerón, que le dice que le perdona todo que haya matado a su madre, a su esposa, dice: Pero por favor, no mutiles las artes, le dice a. <risa> A Nerón, y Nerón que se creía que era un genio, pues ya fue el golpe, ya de gracia se quedó. Y me gustó mucho porque, bueno,、eh, aparte de que es historia, ¿no?、Eh, la interpretación y también、eh, algunas frases, ¿no? Por ejemplo, sobre la prostitución. Parece mentira, en 1951, cuando el Robert Taylor, que no me acuerdo cómo se llama en la película, quiere comprar a la cristiana y le dice ella que un hombre deba comprar a una mujer demuestra la falsa seguridad que tiene en su corazón, en su alma y en su propia umbría. Y yo se lo t e o q e l a enamoró? Ajá. Y le dijo así ella. ...la echan todo, por, Paco, por Semana Santa la echan la do, todos los años. Sí, pero、pues、yo nunca la he h e c Sí, todos los años la he hecho.、Pues sí, todos los años todo año la he hecho. Y por muchas veces que la vea, nosotros la vemos. <risa> y la he c h o Además te digo que mi niña la tiene. Bueno, pues vamos con nuestro espacio verde. e y o te quiero! Verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña. De... Una noticia buena, ¿no? Ay, qué no, bien, me. menos、no, mal, me. venga. Menos mal. ¿Quién quiere contarla?、No, Muy bien,、eh, un grupo de. Esto ha sido. Un grupo de indígenas llamados los Dongria, Col,、eh, detienen a una. Bueno, detienen. Vamos a ver la palabra. Paran a la empresa Vendata r e s a u r c e que quería construir una mina de... para extraer bauxitas, bauxitas de、eh, aluminio. ...quería Y para ello pues iba a destruir los bosques,、eh, los arroyos, los ríos, todo lo que había en esa montaña, que para estos pueblos indígenas esa montaña es sagrada. Además, ellos se dedican a cultivar en esas colinas, a, a, a plantar en los bosques, a recolectar frutas y hojas para luego venderlas. Entonces, ellos se llaman a sí mismos a r n i a que significa protector de los arroyos, porque protegen estas montañas sagradas y los ríos que surgen dice, en sus densos bosques. Entonces, han logrado. He impedido que、eh, construyan esta mina. Para ello, no han tenido miedo ni nada en llegar a bloquear carreteras, formando cadenas humanas, orga, han organizado numerosas manifestaciones, incluso le metieron fuego a un j e e p de la empresa que, habían entrado, que había entrado en esta meseta o colina que ellos le llaman, la consideran sagrada. Y además, esto ha traído también como, como consecuencia que entonces el gobierno indio le ha rechazado concederle la licencia para poder hacer. Y además,、eh, ha habido una en el año en el 2010, la Iglesia de Inglaterra, además, le, a esta empresa le retiró sus inversiones porque consideraba que no respetaba los derechos humanos y las comunidades locales. Con este mismo ejemplo ha seguido el gobierno noruego y la empresa de inversiones Martin Curie, que también han vendido acciones que tenían de ventata, que se llama la, la empresa, para、sí. que no construyeran. Hay un vídeo muy bonito, si、sí, alguien se ha metido en el blog de Loli Rodríguez, sí, me he metido y está en, en alemán, ¿no? En, en inglés, está subtitulado en inglés. Sí, no. sí, claro, como tú, eres, como tú lo comprendes, ¿verdad? Sí, que es bonito, sí.、Muy、se bonito. entiende, se va entendiendo, pero no sé, habrá que buscarlo subtitulado en España. Sí, no, pero no lo hice queriendo, ¿eh? No, no, no ya. estaba en español. Yo lo vi en español. Sí, sí no, no pero no me di cuenta que estaba en inglés. Me parece que ese es el que yo he visto. Sí, que... sí, sí, será. Pero tiene una, una calidad estupenda, ¿verdad? Sí, muy bonito. Eh, quiero añadir que además, cuando hablo de indígenas, no me refiero ni a 20 ni a 30 personas, que son más de 8.000 personas son las que viven、eh, diseminadas por esas colinas y por esas montañas. La verdad, que estás viendo el vídeo y estás pensando: ¿cómo se puede destruir en un momento por interés económico la naturaleza? Que para esas personas es su, es su espacio para vivir. Es su vida. Es su vida. Y van. Y viven una ellos, empresa, viven de la tierra. Exacto. Por suponer la extinción de, de, de, de, esa, de los indígenas. Exacto. exacto. Bueno, ahora hay una campaña de, de Greenpeace para, para evitar la deforestación de, de, de las Amazonas. Ya llevan días, ¿no? s i e m n o Sí. Tiempo, ¿no? la, La está también, le está ayudando el programa este del intermedio, del Gran Wyoming. Así,、ah. si, si、el que quiera apoyar la campaña se tiene que meter en, en, el, en el intermedio, en el programa y votar o actuar, como se dice, ¿no? por internet, para que deforestación cero en el Amazonas o algo así. Oí el otro día. Bueno, son pequeñas batallas que se van ganando contra el capitalismo, ¿no? Además, qué verdad. Pero había que ganar la guerra ya. <risa> Vamos con frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto c ó m o destaca. Pero ella dice: al verlas en ese plan, la que q u i e r a comerte. Que se acuerdes del refrán que vulgarite Valle quiere hablar de una frivolidad. A, no,、bueno. no, frivolidad, no te voy a hablar otra vez de la piscina. Yo te eres muy pesada, pero hoy、eh, me iba a e s c u c h a d o la radio de que la van a dar ya. ¿Cómo es? d e l o tú. Sí, que sale a licitación.、Ah, sale a, a. Sí, para a, que a la coja alguien. A subasta.、Sí. A subasta. Ya, pues. Y bueno, y se ha oído decir. Vamos, a ellas me la han dicho, te voy a decir milagro, s l santo no. Bueno. Que, que dice que ellos、no、le, se la van a dar lo mismo y que ellos no le t e n e n que pedir permiso a nadie para darle, a, para darselo dar mismo. Bueno, eso s a l e Eso salen en las tín, bases. No, no eso salen las no, bases. Es un pecatín hecho. Escúchame, Valle. Sí. Salen las bases en el, en el boletín de la provincia y la gente, las empresas que quieran. Pues presentan su propuesta y la, y la que sea más conveniente para el ayuntamiento es l a a quien se la dará. Le dan las dos, la, dicho, la de invierno y la de verano. Sí. Que a nosotros, a nosotros no nos importa que si、sí, tienen que seguir el mismo porque convenga, pero por lo menos que la pongan en condiciones. Que el agua está, que nos vamos a, que la que estamos m a la de los huesos, la l a que esté buena se va a poner peor. <risa> es que es verdad, es que está todos los días igual y ya te da hasta vergüenza y encima y todo. choteo, por no decir otra palabra. Bueno, queda、hombre? dicho, a ver, a ver. una vez más. Muy bien, Valle.、Eh, pues cuando salga, ya ha salido, ya tiene que salir en el boletín, vamos, y porque se aprobó en la última Junta de Gobierno, así que veremos a quién se le, se le concede, ¿no? Digo, ¿eh? digo, no, lo i m p o r t a n t e que... en eso que haya una comisión de seguimiento, como dijimos. d e c a que había unos pocos que querían, hombre, si el que, el que se quede, que la lleve bien、claro. y que esté en condiciones. Y que se le siga. ¿no? Y, y que, que... que no sea solo al principio, sino d u r a n t e s o g a porque, porque nosotros、contrario. antes no teníamos que e s t a b a el agua a, muy buena y e s todas a a b n t las cosas muy en condiciones. Bueno, Valle, el día 7 de abril, ¿celebraste algo? ¿El día 7 de abril? Sí. El 7 de abril, c e l e b r é yo el 7 de abril, ya n o No, el día 7 no. Pues será un día muy importante para el mundo mundial. ¿Qué día era? ¿Qué día era? El Día Internacional de las Peleas de Almohada. ¿De almohada? De almohada. ¿De almohada? Pero l almohada s a s no de borreguito, que la s d e borreguito duele n mucho. De plumas. ¿De almohada s que sean ¿Pubes? de plumas suaves. Pues yo ahora me entero. Pues, eh, ya, eh. pues se celebra en Alemania y en varias ciudades de、eh, Taiwán. Ustedes estás más entera porque si no s e metes en internet, y claro, como yo de c a c h a r o no entiendo, pues no me entero. Y eso es muy bueno para el estrés,、eh, para olvidarse ¿no? de las preocupaciones, del paro, de lo que valen todas las cosas. <risa>、sí, si el sueldo no te llega, pues como tenía, te liberan. Echa energía negativa para afuera,、sí, bueno, pues、te será queda.、Bueno. Por lo menos no p i e n s a r、bueno. a Efectivamente,、ocha. además dura 15 minutos. 15 minutos.、Pues、15 minutos. Bueno, es que después no tendrán que recoger pluma, ¿no? Bueno, eso ya. <risa> es mira, mira, será divertido, eso, o ¿eh? Luego viene el, Será el, divertido. El e x i l í n de Taiwán. <risa> <risa> bueno, pues viene celebrándose desde el 2008, ¿Sí? que ya son ¿Eh? varios años. Sí, pues, sí. pues yo no, no me he enterado,、no. Sí, y, y、pues、además tienen que salir de su casa. En Alemania dice que al principio、eh, iban disfrazados. Para darle más emoción. Y la almohada la tienen que llevar escondida. Y cuando venga allí el toque, ¡pin! Ahora, a esta hora. f e l e h año muerto. Sacan toda la almohada de donde la llevan escondida y empiezan a darse. t a b i é n eso. Y dice que cada vez va aumentando más el número de gente que se suma. A este, algunos le llaman deporte, o t r o afición, o t r o locura. Pero es una buena forma de. De liberar ese estrés, sí, sí. esa energía negativa, que muchas veces muchas personas tienen una energía negativa ¿Eh? y la energía negativa atrae más energía negativa, es de echarla f u e r a Y、sí, ese es el p r s e No pensar nada. Nosotros podíamos r hacerlo un día sí, aquí、mira. en el salón, quedar un día sí, y hacerlo también. lo que faltaba. <risas> Con las quejas que hay del salón, de que hay、sí. bicicletas, de que hay pelotas, que no se puede pasar por allí. Y ¿Eh? que está muy feo. Me han llegado. Yo lo digo muchas lo veces. Lo que hace falta es bueno,、pues、que、vamos. lo llenemos de plumas. Nos vamos al, al recinto de la feria, ¿Eh? al barrio donde ponían la botellona antes. También está, también está limpio. Allí que está bueno, ya luego se les recogerá, pero y lo bueno que sería para algunas personas liberar ese estrés que llevan dentro, eso, claro, esa rabia, esa frustración. No, a m í también que me ha llegado、fuera. quejas del salón, de todos los balcones, ay, ¿cómo hay se llama? Los,、mmm, lo que se ha puesto ahora Palco. los palcos. Que claro, entonces ocupan la plaza y no la pueden utilizar las demás、claro. personas pasando tranquilamente por allí. También me ha llegado. Sí,、mm. sí. Ocupación del espacio público. ocupación d e Lo e s p a c i público lo que pasa que esto de que s o l o un día al año, el día internacional es el día de, de dar e d rienda suelta al estrés, al, de hacer esta bueno,、si、es estrés de si b u e n o y. y, y, y consecuencias peto, hombre, en escuela, no están los parcos puestos. Podemos、peto? hacerlo todos los meses. <risa> todos los días. <risa> no, hombre, todos los días. Hay más cosas para echar el estrés. Sí,、no、y que además. Digo, que, que el salón, como dice la gente, que, no, que no. estamos f e o que e s t a Pero desde cuando n o veíamos los niños nosotros en el salón? Como yo le digo a muchas. Digo, ¿y no os acordáis de los 10 años que han estado muertos en el salón? Por lo、no. bueno, menos hay alegría, que son los niños y, y las madres con los niños. Yo lo veo muy amplio, me ven que no. Claro que no está la música, el tablao, d en mi juventud la música, después la fuente, sí, pero bueno. Yo lo veo muy, amplio, muy bien y mucha alegría la de, que hay de mucho niños. Y, hombre, mucho ambiente. l a、okay. m a d r e con los niños. y... Lo que sí es verdad es que las los niños mayores no deben entrar allí con las bicicletas. Hombre, bueno, esto sí, y que, bueno, y que hagan daño. Esto cosa, tampoco. Pero, pero esto tiene mucha s madre s la culpa, ¿eh? Porque las madres están sentadas muy a gusto y están viendo que están h a c i e n d o n los, los padres. Niños algo. Los bueno, padres. los padres. y los padres. Hombre, yo meto a la madre porque la mayoría van las madres, ¿no? Pero, pero si son niños mayores, vaya. Y esos no van con más p a d r s í pero、mm. hombre, que tenemos que tener cuidado de que no hagan daño. Claro, eso hay que tener cuidado. Pero que, una, que va a un salón y qué alegría de tantos niños. Sí, pero antes, antes, bueno, yo no sé en el salón, pero por ejemplo, en el parque infantil antes había un guarda. Un guarda, un guardia sí, allí, sí, sí, sí. Que era el que vigilaba, ¿no? Os comento esto, estáis hablando del salón, pero yo estuve el lunes por la tarde en el parque infantil. Y entonces había allí algunos niños que tendrán 10, 10 11 años,、sí. pueden tener, porque algunos los conozco yo, y e s t a b a en la parte que pegaba a los servicios, en ese espacio que hay allí, jugando a la pelota. Y、uh -huh. yo decía, a c o m o la pelota le dé a algún chiquillo chico de estos que se suben en, el, en los columpios, esos que están、chiquito? cerrados? Que son chiquititos. Que son chiquititos, y algunos más chicos de ¿Más tres chico? años los claro, meten allí. Como les dé a alguno, ya、Pero、verán los nombres. o l o m o n t a m o s n o s o t r o s se vuelve loco cuando veamos. Hombre, que allí no hay un espacio para jugar a l f ú t b o l Deben eso、sí. de buscarle、y、a los guardias. ¿Y no hay guarda ahora en el parque en Zatí? ¿Qué? ¿Que no hay guarda ahora? No lleve ya. Hace ya y, mucho en tiempo. y en el parque San Pablo también siempre hay g u a d a Hace ha habido... ya mucho tiempo que no hay bueno. guardia. Bueno. Irán a lo abre, a su libre albedrío,、sí. y luego vendrá a cierta hora a cerrarlo y punto. Eso para ahorrarse un sueldo. Claro. No、otro, Vamos otro con otras noticias menos frívolas, ¿no? Que. Estamos en época de recortes. Uy, recortes, no me han recortado ya m i s m o hasta la lengua. Vamos, <risa> si、sí, era poco. No me falta que recorten más. Hoy algunas se han quedado espantadas porque dice. y ¿Qué van a recortar en educación? Digo, sí, en educación y sanidad. Ya os lo dije antes de la huelga, no me habéis hecho caso. Lo siento mucho, ahora os aguantáis.、Con、y ahora también van a recortar en las campañas contra el maltrato. Además,、ah, queda así. Ya van a recortar 21% en políticas de igualdad y en las campañas contra el maltrato que se hacían en la televisión y en los medios, el 70%. Cuando este año, el año pasado fallecieron 61 personas, este año llevamos 11 en tres meses, y ahora dicen que van a hacer las campañas a través de las redes sociales para la juventud y en radio, revistas y asociaciones que lleguen a las mujeres. O sea,、oh, como que. Que el, el maltrato, la campaña contra el maltrato va dedicada、sí. a las mujeres, tendrá que ser también para los hombres, ¿no?、Exacto. Hombre,、mm -hmm. pero si los que m a l t r a t a n son los hombres, ¿cómo v a ir a i r d e d i c a d a las mujeres? Las mujeres no. Las mujeres para que denuncien. Pero que, <risa>、oh. pero que van a recortar y, y la verdad que. no sé. No, sé. no nos gusta esa medida. No nos gusta esa medida. De、Nada. recortes de prevención también. Un 70%. Es una p e c h a o Prevención sí, para、sí. la maltrato.、No. Campañas que, sabían, bueno, que, que yo... ya habían dado mucho resultado, como la tarjeta roja al maltrato, que salían muchas personas distintas, hombres y mujeres, algunos famosos. Mamá, hazlo, por nosotros actúa. Cuando maltratas a una mujer, dejas de ser un hombre. O sea que campañas que sabemos que habían dado concienciación, sensibilización y que pues no, no nos n o g u s t a Un paso atrás, es un paso atrás. Torque le pega una mujer, no un hombre. No, como decía mi marido, Torque le pegaba una mujer porque no era capaz de pegarlo un, un hombre. Pues vamos dando bueno, pasos hacia a d e l a t e Y de、atrás. hecho, la comunidad de Castilla-La Mancha me parece que está cerrando, creo. Centro de acogida de、sí. las mujeres maltratadas. O sea, dicho, ¿Ahora, eso, dónde, ¿ahora dónde se van a ir? ¿Dónde se van? Eso digo yo. ¿Dónde se van? Como tantas personas hay que están Hombre, con ellos no porque tienen no tienen medio, dónde ir. Porque no tienen medio. Porque no tienen dónde ir. Yo tengo aquí unas declaraciones de Ana María Pérez del Campo, de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, y dice: ¿Cómo se pueden rebajar.? El presupuesto en igualdad y en violencia de género y dar una amnistía general a los defraudadores de impuestos? La amnistía fiscal, ¿no? Exacto. Y entonces ella dice: han entrado a saco, los fondos ya estaban por debajo de las necesidades. Es un recorte ideológico que demuestra que el Gobierno no tiene intención de acabar con estos problemas. Sí. Eso hago, lo dice. Loli, hago, ¿Han reducido el presupuesto para las víctimas de ETA? Se pregunta Ana María. Y hago yo una pregunta, no sé. Hablamos del recorte en las campañas.、Eh, ¿Vosotros habéis escuchado si van a recortar en armas, en aviones, en tanques y.? <ríe> En coches oficiales y cosas de esas. Y en los s u e r d o s de los políticos también, que ganan mucho. También muy buenos, es muy bueno. Yo no he escuchado que、también. se vaya a recortar mucho defensa ni, ni cosas de esas, ¿no? Donde menos. ¿Y para qué queremos t a n t a s tanques, tantas metralletas, tantos aviones de guerra、sí. y demás? Para venderlos, para pa que ganen las grandes empresas. empresas、eh, y hacerlas más ricas,、eso. ¿no? Y que、sí, maten más、ministro. gente por ahí, ¿no? Y inventarnos aquí g u e r r a porque muchas veces. Hay que inventarse alguna guerra para darle salida a todo ese material, ¿no? Parece que es una película de ciencia ficción, pero eso entre o sí puede ocurrir. Y de hecho, yo creo que. que sabemos Porque que sabemos por experiencia. ¿De qué país, <risa> de qué país le encanta、pues、hacer guerras para m a n d a r ¿Eh? soldados? n、sí, sí. p o r qué un político cuántos、sí. miles de, de、pues、euros、sí. ganas? Una pechada, ¿no?、Mm -hmm. Se me h e l político que sí, sea. Bueno, bueno vamos, yo, aquí Loli Rodríguez no, no gana nada. No. Mujer política y activista. Después te lo diré porque no quiero decirlo por la radio. Pero bueno, vamos a poner el que ha salido en mayoría en Madrid. ¿Cuánto gana este? ¿Es y e l p r e s i d e n t e González se viene dandeado y e l zapatero dandeado, no sé cuántos mil, miles Hombre. Y, el, y, y el, ahora el, que no s recorten. Y la ¿tú? Casa Real el 2%. El 2%. Y. Recorta. El, el 2%, 2%. ¿Sí? 2 y han subido los billetes del metro,、eh, van a subir el, los billetes, el, creo que el 27%, Vamos.、Uh -huh. sí, una, sí, sí. una media del 11%. Van a ¿Ves? subir. Y, acá, y acaban de subir hace poco el, al doble. Costaban 50 céntimos, un euro. Ahora van a, a costar un euro y pico. El zapatero la ha quedado. Yo、eh, nomás es que no sé yo. Mucho y por vida, ¿no?、Uh -huh. Y por vida. Y el Felipe González también por vida. Este está abrigado bien abrigado. Hombre, y ahora una. Nos recorta a nosotros. Que nos, tuvan, luz, que nos tuvan el agua. Que nos tuvan. A ver si、sí, nos、sí, no tuven gasa.、Sí, sí. Y el señor Aznar. Hasta la luna, que, que hace q u e un p o c o nos vamos pues, a la luna. Bueno, tranquilízate, vaya. No, Loli,、no, es que, es se, que te pones negra. Te pones negra, pones negra. De acuerdo. Hombre, una que tiene una triste paga y ahora、mmm, te quieren quitar y suben, que te suben. Y, y, y cómo está la cosa, que. Que a los hijos, hombre, yo y todo el mundo y le tiene que echar una m a n o Hombre, que, es que no hay derecho, sí, es que no hay derecho sí, de n i n g u n s que dice, te pone negra, lo que, yo q u e sé, espera una capa de. h A cena d a porque no tiene un a v a l o de h a cena. a d Pero, bueno, desde estos micrófonos que e n la radio libre, pues decimos que no nos gusta, que estamos en contra y protestamos fuertemente a ver si hay alguna voz por ahí, alguien, unas orejas o unos oídos que n o Oídos,、desvies. vamos a diferenciar entre oído y orejas, que bueno, todavía no diferenciamos. Bueno, entre unos oídos que están con las orejas、sí. <ríe> y escuchan y se van sensibilizando también y van diciendo: bueno, es una vergüenza todo eso. q u e den un arreglo porque esto no puede ser. Hombre, porque es que no puede ser. Vamos a dar paso a una nueva sección de música dedicada. Mariloli dedica esta canción a su vecino José Manuel. ¿Sí? A cambio, le pide que no tire las colillas en su puerta cuando salga a fumar. Sí, qué bonito. Marca mi huella. n tengo una p i n i ケンタドロフロタンド。 パケパケパケ。 Solo son tres días, mi niña, y nos quedan dos. ¡Uh! h l Lava a n las vueltas, eres. Lava e n el suelo, mas que de fa... もうどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれ Bueno, pues ya saben, todas las personas como Mariloli que quieran dedicar una canción a alguien, que nos digan la canción que quieren y nosotros se la dedicamos. Muy bien, m o s gusta el espacio. Vamos a ir terminando con las convocatorias, ¿no, Loli? ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, tenemos la gran semana del cine corto en Écija, a partir del día 14 hasta el día 30. Como sabemos.、Eh... Tánatos, la Asociación de Tánatos,、eh, celebra su décimo certamen nacional de cortos de mi comedia. Total, que el día 14, que es viernes, empieza con. La… ¿El viernes es 13? 13. El 13 empieza con el homenaje a un actor. El día Del í a d 14 al 21, proyección de cortos en, la Casa de la Juven... no, en el Teatro Municipal por la mañana y en la Casa de la Juventud por la tarde. El día 21, gala de entrega de premios en el Teatro Municipal. Del 14 al 30, en el Museo Histórico Municipal, exposición de fotografía del, del certamen. Del 16, 17 y 18,、oh. jornada de educación en valores a través del cine con la colaboración de la Fundación l u m i è r e Todo eso es del festival de t h a n a t o s Y también está lo de. El, ya lo he dicho, lo de la proyección de cortos de la mancomunidad. Sí. Muy bien. Hay que. Tener en cuenta que Tanatos ha hecho un esfuerzo muy importante porque, con los recortes, otra vez, <risa> casi han estado a punto de no celebrar el festival、de、tan importante para Ecija. Los, ¿no? los cortos, esos t o d o s los que hacen todos los años allí en la Cata la u v e n t u d que se está todos l d í a allí, ¿no? Y el día 21 es el, la gran gala, que sí, es el、sí. sábado. Entonces, pues vamos con nuestra presencia porque es gratuita. Nuestra presencia, asistir a todos los actos que podamos para a, a, animarlos, animarlos y, y animarlas. Y además es muy importante porque E fija empieza a sonar. A nivel exterior de, en Andalucía y en otras partes de España, como algo de un certamen de cine. Entonces pienso que, que es muy importante que sonemos por distintas cosas, no solamente por el sol y la calor, que eso ya me tiene e l huevo、obviado. frito, y el huevo frito, los tópicos. Los como tópicos. vengan otra vez a freír los huevos. Los tópicos, típicos.、Bueno. Hacemos más cosas aquí, me、ah. fija, muchas más. Por ejemplo, el Club Cicitraque el día 14 hace una ruta y una jornada de convivencia, una ruta del Guadalora en Hornachuelos.、Eh, cada vez hay más gente en este club de andarines, de senderismo ...y andarinas... y andarinas.、Eh, también tenemos, ¿qué más tenemos?、Eh, a la Sombrita Teatro, ¿no? También está reanudando sus actividades los sábados. Y además va a participar en el primer Festival Internacional de Cáceres, Ciudad Creativa, el 29 y el 30 de abril. Y está, por si alguien no lo sabe todavía, en el Centro Comercial Las Torres, la, la sala de títeres,、eh, pocas luces. El primer sábado de cada mes hay una ruta de palacios. Que sale a las 10 del museo y el tercer sábado de cada mes una ruta de conventos para que la gente que quiera hacer una visita guiada p u e d e hacerlo. Vamos a decir que el, este l e mes de abril es el día, bueno, 23 de abril es el Día Internacional del Libro y que en Necija pues las librerías están ahí con sus celebraciones, pero sobre todo lo q u el. El rincón lector La Galatea, pues va a ver el 20 de abril a las 20.30, presentación de Rosas Negras de Paco Lozano. ¿20 de abril ha dicho? ¿En qué cae, j o l i A las 20.30. ¿En qué cae? El 20.? No s a b e Pues me parece que es viernes. ¿Qué viene? Es viernes. Sí. Y el sábado 14 de abril a las 19.30, en el museo. Hay la presentación de un libro que se llama Écija Aroma a Romero. Está escrito de, sobre la figura de Curro Romero y el autor、uh -huh. es este señor que hace poco que falleció, que se, llama, se llamaba Francisco Aguilar Hidalgo, el p o l i、uh -huh. Es d que la recaudación será para ANDEX, la Asociación de Familiares d Enfermos de, de, de Cáncer. Sí, sí. <coughs> bueno, pues ya nos despedimos, ¿no? Decir que. Tengo por aquí otra. c o n v o c a t o r i a que el día 22 de abril a las 12, Festival de la Peña Flamenca Femenina Teresa León, en el Teatro Municipal de Écija. Ah, estupenda. v a l e hay que apoyar a la peña、vale? femenina. No pone precio. Y que también tenemos el día 20 de abril una función de, en el Teatro Municipal a las 9 de la Serva Padrona, Orquesta Martín y Soler. Verás que todas esas cosillas que en las páginas web del ayuntamiento podemos encontrarlas, algunas. Y pongan la hora. Sí, este sí, este lo ha dicho a las 9, la serva padrona. Sí, pero luego hay otras actividades y otras cosas que se hacen en el Teatro、lo、Municipal peña, que nos la ponen meta, la hora. Cuando、Exacto. ha dicho que lo de, de la peña, lo de la peña, vamos a repetirlo. El día 22 de abril a las 12 del mediodía. Muy bien, pues ya nos despedimos. Que la próxima semana hablaremos de los actos que celebramos con motivo del Día de la República. Y decirle que nos, como siempre, que nos pueden escuchar en el 93.4 de la FM, en el blog de la radio, FM-Radio 93.4. No, FM-Radio e t i j a b l o g s p o t c o m En Las Somos Todas, en el Facebook y también en, en la página de la Asociación Hierbabuena. Y que no olviden que pueden dedicar canciones también y que nos vemos la próxima semana en nuestro programa Las la Somos, Somos Todas. todas. ♪ Aquí siempre te espero.